El Talar p a c h i c o Ventas arroba nadirargentina.com Para sus productos, Nadir Cristales para b a s a r ¿Todavía no jugaste en Spingol.com? Spingol .com? Spin es el sitio de apuestas ciento por ciento argentino. a p o s t a a todo el básquet y mucho más. e n t r a ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas.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 12 y 46, gracias a todos por estar.、Está、acá tenemos, tengo e e m o s t n mi, mi arena esta tarde, ¿eh? mi, mediodía tarde, digamos. n o Mario Rutivetti, que está acá dentro del estudio conmigo, tomando unos, unos mates. Noelia Ortman, nuestra pochita morfona, elegantemente ataviada.、Eh, Caro Cristal, que también está del otro lado, ¿eh? que vino hoy porque se va. Ahí era él, espero haberlo dicho muy bien. Y Jessica, que está con nosotros siempre en los controles, en la operación ¡Sí! técnica. Este, bueno, cuatro. Mujeres, más todas las que t e i g o en casa, más es un q u i l o n mi vida es un q i l ó Es una cosa que no tiene ningún sentido. Soy tan gallego, soy tan gallego que al señor que vamos a poner, porque es verdad, es así, al señor que vamos a poner al aire en este momento, le estaba mandando un mensaje por WhatsApp para preguntarle cómo estaba el equipo. Y me dice, me llamó Noelia para salir al aire. Facundo Mier, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Hola Fabián, ¿cómo andas? <ríe> no me di cuenta, yo le dije, llamalo Facundo. Y después este, te empecé a mandar mensaje. s En un momento me confundí digo, pero no habrán sido dos、eh, medios diferentes. No, no, eran o s sé. t e d e s Claro, y soy capaz de, soy capaz de haber hecho, de, de malograr una nota porque te mandaba mensaje por WhatsApp. <risa> Menos mal que me lo aclaraste vos. Bueno, ¿cómo estás, Facu? Bien, muy bien. Mejor, ¿no? Sí, sí, después del, del problema que tuvimos con mi hijo más chico,、eh, ahora estamos mucho mejor. Bueno,、eh, nos ponemos muy contentos, nos alegramos, fue un susto.、Eh, cuando no、te, la verdad que no sabíamos nada y por lo menos yo tampoco sabía. Y cuando bueno, los chicos en la transmisión del sábado contaron un poquito la situación, este,、eh, nos asustamos. Pero bueno, nos ponemos muy contentos de que, que, que tu, tu hijo esté, esté mucho mejor. ¿Y qué pedazo de victoria que te regalaron tus jugadores?、Eh. Impresionante. Impresionante. Por. Qué? por... Por cómo se dio el partido, ¿no? Claro. Que... Remaron a lo loco. Tremendo, tremendo. O sea, era, era, era, era pensar que era muy cuesta arriba. El partido e s t siempre cuesta arriba y, y bueno, y el e X2 tuvo mucho corazón en los últimos tres minutos, robando muchas pelotas y, y bueno, y prácticamente anotando todos los tiros tirados, ¿no? Fue una remontada impresionante y, y bueno. Eh, la verdad, este equipo siempre tiene algo más, siempre tiene guardado algo más, y, y es como que、eh, siempre, cuando nos ha pasado algo de las cosas graves que nos pasaron en la temporada, de tanta pérdida de jugadores que tuvimos,、eh, el equipo siempre ha salido adelante, ¿no? y eso es lo que más me gusta de, de todo esto. que... Se nos va un jugador importante y parece que no se puede seguir y se sigue, y se sigue y el equipo siempre tiene algo más para dar. Así que,、eh, bueno, esto pasó muchas veces y el otro día、eh, yo siempre digo a los jugadores que nadie es imprescindible y bueno, yo tampoco, ¿no? Nadie, nadie es imprescindible dentro del equipo y siempre sali hemos salido a la cancha con, algún, con alguna ausencia y el equipo a, en situaciones importantes ha respondido. Eh. Bueno, hay un quinto juego, ¿no? Este, con todo lo que se habla de, lo, de los playoffs, ¿no? De, de esta etapa de postemporada, t ¿no? De, de que son historias diferentes. ¿Se puede hacer un análisis de lo que puede ocurrir esta noche? ¿O es como entran los jugadores a la cancha más el aporte que pueda haber、eh, del cuerpo técnico en equipo? ¿Se puede determinar de qué manera se puede dar el partido? No, no. No, yo me imagino, yo soy positivo y me imagino a todas cosas, trato de pensar en, en cosas que van a salir bien, en cómo, en que tenemos que defender bien、eh, a todos los jugadores de San Martín, ¿no? Tenemos que bajarle un poco los puntos a Guth, que, que está teniendo una producción impresionante, sí, sí.、Eh, y bueno, y a los demás jugadores también. o b a n o está jugando muy buena serie,、eh, pero también.、Eh, Es de todo un poco, ¿no? Porque podemos quitarle puntos a g u d o é a v a n o n y pueden aparecer otros, ¿no? San Martín tiene equipo largo y con muy buenos jugadores, así que、eh, la verdad es que no, no, no, no, no, no, es imposible pensarlo a l partido y que, y que salga como uno quiere que salga, ¿no?、Eh, sí, somos muy optimistas y, y bueno, nos ganamos la, la, la definición en la fase regular. En los 56 partidos nos ganamos jugar este quinto partido acá en Sunchales. Y, y bueno, y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos que aprovecharlo en jugar a nuestro alcance, que nosotros nos agrandamos mucho acá y, y, y jugamos mucho mejor, ¿no? f a c u a esta altura del campeonato, Facú Facundo m ü h l e r el técnico de Libertad de Sunchales, hoy van a jugar a partir de las 21:30 en el hogar de los Tigres, quinto punto de la serie, se han ganado de local y visitante. Mutuamente, con, con resultados este, ajustados, ¿no? El, el último partido 91-89, hablamos con, con Juancito b r u s i n o de, de la estupenda producción que, este, que, que tuvo el, el equipo en esa etapa final del partido. Digo, con llegar a un quinto juego en esta etapa de, de, de cuartos de final, l ¿no? Buscando la semifinal de la Conferencia Norte, ¿el objetivo es cumplido o, o ustedes tenían otro objetivo más importante cuando arrancó el campeonato? No, Cuando empezó el torneo, el objetivo nuestro era, era, era、eh, ser competitivo.、Eh, yo vislumbraba que el equipo iba a estar en el medio de la tabla. En el medio estoy hablando entre el 4 y el 6, ¿no? algo así. a Lo g así. Lo que pasa es que es tan poderosa económicamente la zona norte que para estar cuarto hay que dejar 6 equipos atrás.、En、claro. Entonces, ¿por qué equipos poderosos no van a funcionar? Y bueno, alguien funciona y alguien no funciona, porque no podemos ir los 10 equipos empatados en la tabla.、Eh, y bueno,、eh, y la verdad que salimos primero en la zona norte, en la conferencia norte, en la primera fase, y fuimos primeros al top 4, ¿no? Lo que pasa es que tuvimos un problema. Eh, que nos dejó afuera del equipo a g u a y a n y a Hobson, que eran dos jugadores importantísimos. Y bueno, y, y cuando parecía que eso iba a ser algo muy importante, el equipo continuó、eh, de enero en adelante.、Eh, jugadores como b r u s i n o y Mildosa han, han pegado un salto de calidad、eh, notorio a partir de enero, y, y bueno, y, y hemos suplido las ausencias que te mencioné. Entonces, el equipo continuó, continuó y bueno. Y por diferencia de gol no fuimos segundo, ¿no? Con la Unión y con q u i m s a No fuimos segundo por diferencia de gol en 56 partidos. Así que la, las expectativas en la fase regular fueron cubiertas ampliamente. Lo que pasa es que después empieza el playoff y empieza todo otra vez. c、claro. Ahora、eh, no hay ningún balance.、Eh, ojalá ganemos h o y y s i estemos dentro de los cuatro primeros de la zona norte y nos toque jugar c o n Olímpico. Pero hasta ahora la campaña es s u p e r positiva, en el club hay mucha alegría, la gente está contenta.、Eh, tenemos un equipo,、eh, tenemos jugadores que la gente quiere mucho, entonces las victorias se festejan un poquito más y eso,、eh, y eso crea un buen clima, un buen clima en la ciudad, en el club, y lo estamos disfrutando.、Eh, siempre se habla de los grupos, n o de, de, de qué buen grupo, de que el grupo es este, la clave. Para una buena temporada. Vos este año pasaste, quizás has hecho un, un, un, un posgrado、eh, de todo lo que has vivido por ahí como, como entrenador, digo, por, porque han pasado cuestiones dentro del equipo que te han desarmado el equipo en varias oportunidades, se te ha desarmado, mejor dicho, primero por el inconveniente que tuvieron los jugadores en Rafaela, después porque ese inconveniente dejó alguna secuela y te dejó sin. Uno de los jugadores más importantes que tenía el equipo, que era m i k Hobson. Después, porque se te va un jugador a último momento y no te da chance, quizás el jugador más determinante. Digo, ¿cómo se puede superar eso? Desde, desde la parte de la conducción, desde tu parte y tu cuerpo técnico, ¿qué cosas tuviste, a dónde tuviste que agarrarte, aferrarte, apelar, para poder salir adelante, no perder la línea? Porque uno dice, bueno, ahora sí, Libertad, con esto. Bueno, pasó, siguió, pin, pin, pin, pin. Ganaba, perdía, ganaba, perdía, pero no bajaba de los cuatro primeros. No, bueno, se le fue a Hobson. Ahora sí, Libertad. Y pin, pin, pin, pin. Otra vez ahí. Lo último, lo mismo. ¿A dónde te agarraste? Dónde, ¿Qué tuviste que hacer para que esto no se te desmadre? Para, para que los, el equipo siga creyendo que tenía chance, que eran cinco contra cinco. Pelear contra esos presupuestos tan elevados de la Conferencia Norte que vos decís. La verdad es que no, no, no, no d、no、i c e mucho. Me parece que lo que h i c i e r o n mucho fueron los jugadores, ¿no?、Sí. Yo lo único que le dije fue que hay que, hay que seguir. Cada, en cada problema fui, me paré delante de ellos como todos los días y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Hay que seguir, hay que seguir. Nadie es imprescindible.、Eh, cuando en el deporte colectivo, nadie es imprescindible de verdad. Sale un juez y entra otro. O sea que. Eh, por eso hablo de que fueron ellos, porque el, el nivel deportivo lo, lo mantienen los jugadores. ¿no? Claro. Entonces, yo, como me decís a mí, como hice, como adjudicándome mucho mérito, y yo no me adjudico mucho mérito. Yo creo que los méritos fueron de los jugadores, de Zagrietti, de Aloati, de, los nombro a ellos porque son jugadores silenciosos que hacen mucho por el equipo y que siempre están. Entonces,、claro. eh, Ceruti estuvo bien, en la temporada también. Y bueno, y antes te dije que Brucino y Vildosa fueron para arriba, ¿no? Y, no, y bueno, y, y, y los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina piensan lo mismo, ¿no? Si、sí. por algo lo convocaron. Entonces lo que estoy diciendo es algo concreto. Hubo una suba de nivel en jugadores jóvenes,、eh, los cuales nosotros también pensamos en eso porque ya le renovamos el contrato hace más de un tiempo y, y ya son jugadores de libertad para la temporada que viene. bueno y, y, y como te dije casa la m vida y los demás integrantes de la selección argentina piensa n lo mismo y e s t á n convocado s por primera vez en la selección mayor entonces eso es lo concreto que hay jugadores que han mejorado mucho y otros que、eh, con con su juego t i p i s t a con defensa con pasando la pelota rápido como marcos a glitt y como al oati como sebastián vázquez que ha hecho un aporte muy bueno muy bueno porque cuando se nos van o él Bueno, yo elegí a Vázquez y no, no un extranjero americano, ¿me entendés? Es un jugador como Vázquez, es un jugador equipista que defiende, que rebotea. Y bueno,、eh, y Sebastián Vázquez, ha hecho una... desde que está con nosotros, ha, ha estado muy bien. Entonces, todos esos aportes son los que nos llevan a, a que hoy no extrañemos a, a Lee Roberts, por ejemplo. o ¿no? n Exactamente. Bueno, te hago la última porque ya se nos acaba el programa y se viene la gente de Tarafa con. con... Con su programa habitual a las 14 horas. ¿Cómo, ¿Cómo se le plantea el partido o qué cosas tiene que hacer bien Libertad para quedarse con el juego de esta noche? Tenemos que、eh, jugar agresivamente, en defensa, tenemos que correr la cancha. Somos un equipo que tiene energía, tenemos que usar las piernas nuestras, tenemos que tener coraje, valentía para jugar la cancha nuestra, tenemos que no ponernos nerviosos para jugar un partido tan importante. t a l definitorio que es、eh, a cara o cruz n o、eh, el equipo ya lo demostró hace dos días atrás que, que que se terminaba la temporada y no se terminó nada bueno, y hoy es lo mismo hoy es lo mismo nada más que empieza cero a 0 estamos o e en cancha nuestra pienso que la cancha va v a a e x p l o t a r de gente y todo eso tiene que ser algo bueno para nosotros y no lo contrario entonces bueno por eso digo e l coraje la valentía y, y jugar un partido de básquet Y que sea lo más natural posible para nosotros y que, y que tengamos un buen rendimiento. Fáculo, mejor para esta noche. Que podamos ver a través del NB Contenidos un buen partido.、Eh, bueno, nos alegramos mucho. Lo más importante también, la noticia de, de tu hijo. Así que nada, lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias, Fabián. Te mandamos un beso enorme.、Eh. Chau, chau. Bueno, Facundo Mueble, el técnico de Libertades u n c h a l e s Esta noche,、eh, 21 a 30, Libertades u n c h a l e s va a jugar el quinto partido frente a San Martín de Corrientes. Hoy,、eh, sin baja, San Martín de Corrientes sin fierro, Libertades Sunchales con el plantel completo. La